saludos desde la sintonía de Berriozario y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM también como cada jueves saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet, lo hace a través de la página de gusquiplaza.net clicando en el logotipo de la radio Jueves eh, 31 de octubre del 2013, cuatro minutos que pasan de las 6 de la tarde y aquí comienza tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria como cada jueves, Euskal Música, 90 minutos, repasando para ti todo lo relacionado a la música local. Hoy como viene siendo habitual cada jueves tendremos las secciones habituales, agenda de conciertos y noticias y atención porque dentro de las noticias y dentro de la agenda de conciertos daremos a conocer los dos ganadores para las entradas del Piku Rock que se va a celebrar este sábado 2 de noviembre en Iruzun, ese festival que año tras año pues eh, se huele con todo, todo lo referente a la buena música. Un festival que comenzará a partir de las 8 y media de la tarde, este sábado, lo dicho, 2 de noviembre, en Iruzun, el Piku Rock, y hoy, a partir de las 7 menos 10 aproximadamente, dentro de esa sección, agenda de conciertos y noticias, os daremos a conocer los dos ganadores de El Sorteo. Eh, ya sabéis que aún tenéis tiempo para participar, mandándonos un WhatsApp al 689-509-518, dándonos eh, pues, eh, tu nombre y apellidos y un teléfono de contacto. Aparte de eso nos iremos hasta el año 1990 Sí, sí, hasta el año 1990 para repasar un disco Un disco en directo, un doble directo llamado Rock and Roll Hablamos de ese auténtico directo que sacó Barricada en sus tiempos Y que ahora pues lo vamos a recordar hoy jueves Para ir calentando motores, eh, pues eh, para ir despidiendo Como se merece a esta banda de iruña barricada que se despedirá el día 16, sábado, el, el viernes 22 y el sábado 23 de noviembre en el pabellón Anaitasuna. Hoy lo dicho, recordaremos parte de ese directo y comentarte que el jueves 21 de noviembre haremos un programa especial de 90 minutos dedicado íntegramente a ellos, repasando la trayectoria musical, todos sus discos y los temas más importantes de la banda. Y también sonarán por aquí los Black Belts, sonará por aquí Doctor Deseo o, por ejemplo, también sonará la música de la gente de Lecumberri, Berricharraka. Y ya te adelanto que la próxima semana, el próximo jueves, ya estaremos en el mes de noviembre, será jueves 7 de noviembre, estarán por aquí por los estudios de Berriozario y Ratia, por el programa Euskal Música, Napoca Iria, una banda compuesta por Miren narvaiza y Ander Mújica que recientemente acaban de publicar lo que es su nueva larga duración, Arnasten y Kasteco Berriz. Y que, lo dicho, la semana que viene estarán por aquí por los estudios de Bergezar, por el programa Euskal Música, para presentárnoslos en directo. Así que... Con adelanto incluido vamos a comenzar lo que es el programa de hoy de Euskal Música En este último jueves de mes, en este último día de mes, en este 31 de octubre del 2013 Si nos escuchas en directo, sábado 2, domingo 3 de noviembre Si nos escuchas en redifusión, en diferido, también a la misma hora, de 6 a 7 y media de la tarde Música Y vamos a comenzar con Caña Vamos a comenzar con la banda Eibarresa Sudagar Que llevan más de dos eh, décadas en la carretera Y no se cansan de componer y editar nuevos discos Este otoño nos trae Vichiri Gaudet Bajo el brazo y con él una extensa gira de presentación El primer single se llama Sure Baitán y como pudiste escucharlo las semanas eh, pasadas suena contundente hay que decir que hace años que pues demostraron que son más que el JQ y han sobrevivido incluso a una caza de brujas censora, han sufrido cambios en la formación pero la base eléctrica formada por Aitor Gorosabel y Xavi Bastida resiste el paso del tiempo, el pasado 23 de octubre se puso a la venta este nuevo trabajo discográfico Visiri gaude y con este disco, lo dicho, darán paso a una gira que llega a Iruña más con ...concretamente a la Sala Totem el 5 de enero del 2014. Así que ese día, el 5 de enero, día también especial, estarán Sotacar encima del escenario de la Sala Totem... ...para presentarnos este, su nuevo alargador de acción, Viziri Gaudé. Nosotros, que nos vamos a quedar, si te parece, con dos temas incluidos dentro de este, su nuevo trabajo... ...nos vamos a quedar con los temas Es etchi Orain, tema que abre el álbum... ...y el sexto corte del álbum, tema que da título a lo que es este nuevo trabajo, el tema Viziri gaude Con la banda Eibarresa sutagar comenzamos el programa... De hoy de euskal musica La jakirzu prospera beeraan munduka izo hotan asko sentitzen garagatigu Eutxi e zean alalddukuko izan gure diozaren testigu Esezio! Sunday Begietan suar Asi suena el esperado regreso De esta banda El esperado regreso De este cuarteto De Eibar Shudagar Con este nuevo trabajo discográfico Titulado Visiri Gaudet Los temas eh, del nuevo trabajo discográfico es Echi Orain Y esto que estamos escuchando El tema que da título a este nuevo trabajo discográfico Bicidi Gaudem Bajo el sello propio de J.K. penaca Regreso de Sudagari como te comentaba anteriormente Con una gira extensa y muy muy larga eh. El 5 de enero del 2014 los tendremos en la sala Totem Para poder disfrutar, para poder saborear de la caña de Aitor Gorosabel y toda su gente <risa> 10 temas Sure Argya, Nana, Naskatunais o el sencillo presentación Sure Baitan están incluidos en este nuevo larga duración para esta banda, para los SUTAKAR Vamos a seguir, si te parece, con caña aquí en el programa Euskal Música porque dejamos atrás la banda Ibarresa Sutagar pero nos venimos hasta Iruña con otra banda que también le da a esta esta música, esta caña, esta fuerza como son la banda black Blackbells que nació en febrero del 2010 el inicio de un proyecto musical que une por un lado la influencia metal que comparten sus miembros y por otro su herencia musical vasca esta unión pues se refleja sobre todo en los temas relacionados con la naturaleza y seres mitológicos y en el propio nombre de la banda mediante las palabras Black y Belt, negro en inglés y euskera. Durante nueve meses, pues, gestaron su primer trabajo, Build, dando vida, pues, a su criatura Beltanzuge, representada en la portada siendo todavía un huevo de dragón. Comenzando así su historia, pues, que discurría paralela al camino de la banda y tras meses de conciertos, evolución y composición, llegó el momento de continuar la saga y aquí... El señor Beltanzuge, o lo que es lo mismo, el dragón, rompe su cascarón y esala su primer aliento. El álbum pret segundo trabajo de estudio de la banda, que se, que se presentó en febrero del 2013 y les ha llevado de gira por gran parte del estado. Y el sábado pasado estuvieron más concretamente en la calle Calderería, más concretamente en el inferno Taberna, para presentar este nuevo larga duración. Vamos a disfrutar de dos temas, el tema Bodding Flames y el tema Immortal Bane, corte 3 y corte. 6 de, de este nuevo trabajo, esperadísimo trabajo que por fin vio la luz en el mes de febrero pret de esta banda de los Black Belch. puedes comprobar de larga duración ronda los 5 6 minutos pero ahí está la caña y la fuerza de este sexteto de Black Beats con este su segundo larga duración Brett y con temas como este Burning Flames que acabamos de escuchar o estos eh, compases del Immortal Venger La banda compuesta por Ido y a las teclados Iván a la guitarra y Manol a la batería Ma a la voz Mona a la guitarra y Jonathan al bajo Un álbum grabado más concretamente en los Estudios K y mezclado en Sonido 21 en Esparza de Galar. Pues así con esta fuerza y esta contundencia sale del cascarón lo que es el dragón de los eh, Black Belts para deleitarnos con grandes y buenas canciones. Nueve temas incluyen en este nuevo larga duración. Nueve. Un tema en euskera, los demás todos en inglés Pero como puedes comprobar, contundente, arrolladores y auténticamente metaderos hoy, al ser último día del mes, 31 de octubre, si nos escuchas en directo, 2 de noviembre, 3 de noviembre, si nos escuchas en Redifusión, en diferido, sábado y domingo, pues hemos querido meter caña. Hemos comenzado con los Utagar, hemos seguido con los Black Belts y vamos a continuar con Fuerza y Garra porque lo que viene a continuación es una banda de Lecumberri. Seguramente que ya le conoces de sobra, ya que hablamos de una banda formada en 1994. Hablamos de la banda Berri-Charrac que ha firmado hasta el día pues eh, una discográfica, una discografía, perdón, de siete discos y un documental, pues haciendo gala de una evolución imparable a cada entrega. Gorka Orbizu, Aitor Goikoetxea, Mikel López y Aitor Oreja completaron la formación desde los inicios de la banda hasta el año 2003. En ese periodo pues publicaron sus cuatro primeras referencias todas ellas bajo el bajo el sello independiente Gor, como fueron Berricharra en el 97 y Caste en el 99, Squak Ukavilak en el 2001 y Libre en el 2 2003. En 2004 Aitor Oreja pues decide abandonar el grupo y Berri Txarrak pues se aventura a seguir como trío, eh, centrándose en componer el que pues eh, se convertiría en su referencia clave de su amplia carrera, el Jaio Música Il en el año 2005. Berri Txarrak también realizó un documental de 70 minutos para recoger los sentimientos y vivencias de una gira junto al cineasta Ibón. El resultado fue Zertarako Amestu, un rock documental que fue seleccionado en varios eh, festivales de De cine. Después de esta gira, el bajista original Rubio deja la banda y fue sustituido por David. Tras dedicarse en 2008 a componer nuevos temas, intercalando breves salidas internacionales en abril del 2009, berry Charrack vuela a los estudios Electrical Audio de Chicago para grabar su sexta referencia junto con una eminencia del sonido, como Stevie Albini. El disco de título Payola sería la primera referencia del trío para el reconocido sello Runner Records. Dos años más tarde, ya con Calder y Aguirre de Du y cura ya a la batería, la banda pues contaría con la inestimable ayuda de Ross Robinson para producir su séptimo trabajo discográfico, que es el que tengo en mis manos, el último trabajo titulado Aria, que añade pues nuevas capas de sonido a su ya conocido estilo lleno de emoción, fuerza y actitud y con este Aria nos quedamos y nos vamos a disfrutar si te parece, vamos a saborear dos de los temas incluidos dentro de ese su álbum el tema non Numbestela y el tema Arran La garra y la caña que nos trae la gente de Lecumberri, Perricharraque Ahora en formato trío con Galder y Saguirre de Dud y Kuraya a la batería En este su séptimo larga duración para la banda El álbum titulado más concretamente Aria y lo que estamos escuchando es este tema Arra, séptimo corte del álbum, que antes hemos escuchado el tema Non Vestelaar Vamos a seguir compartiendo contigo, por supuesto, todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Ya sabéis, cada jueves... Entre las 6 y las 7 y media de la tarde Compartiendo contigo, lo dicho, toda la buena música Y ya sabes que si nos Escuchas el fin de semana, lo puedes hacer También a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde Eso sí, en redifusión, en diferido Para, pues eh, lo dicho, disfrutar Buenos temas, buena música Como hemos hecho con Sudegar, como hemos hecho con black Blackbells y como hemos hecho Estos últimos minutos con esta banda De Lecunberry, Berry Charrac Y con lo que vamos a hacer a continuación Y es que nos vamos a ir con una formación Que nos llega desde aquí, desde Iruña, se hacen llamar Gaures, una banda que comenzó en el año 2005 y el la La formación actual pues la componen Idoia, Xavi, Alfredo, Yulen y Yule. Hay que comentar que pues han pasado ya por múltiples escenarios de toda Euskal Herria durante 2010 y 2012 y finalmente pues se animaron a recopilar sus temas en un CD que vio la luz en diciembre del 2012 para la feria de Durango, para la Durango Azoka. Hay que comentarte también que antes de editar este trabajo discográfico, durante los dos años que bueno eh, estuvieron... Pues dando que hablar en los escenarios de Euskal Herria Y van subiendo a, a su web, a su página de internet eh, Temas de canciones que componían sus dos maquetas El disco pues es fruto de dos años de trabajo Y lo forman 10 canciones que componen un universo de rock claro oscuro Con bases y ritmos fuertes acompañadas de melodías dulces Hay que decir que la grabación ha sido llevada a cabo en Estudios K De las manos de Alberto Porres durante junio del 2011 y junio y noviembre del 2012 y hay que también comentarte que en el tema gaures ha colaborado Jorge Cordón al teclado y el disco contiene el vídeo de la canción Esinegon, producido por Xavier Unanoa y grabado más concretamente en la Casa de Cultura de Iruzun en agosto en pleno verano del 2012 eso es lo que te puedes encontrar en lo que es el primer larga duración de gaures y lo que vamos a escuchar son los temas Suengananoa, uno de los temas que han incluido nuevos en este primer larga duración y el tema Amechak, un tema que ya Ya lo pudiste disfrutar en su maqueta que se podía descargar a través de internet, así que nos quedamos con la buena música nos quedamos con la banda de Iruña Gaur Es que nos trae cabs desde su primer larga a ya llevaba un tiempo salió a la dulce en diciembre del 2012 y esperamos ya con muchas ganas el regreso de esta banda con nuevo trabajo discográfico ya estuvieron por aquí por ahí buscar música, por nervriozar y ratia en las temporadas pasadas pues presentándonos este es un nuevo larga duración y las dos componentes las dos chicas ylen Yule eh, perdón y Yule yulen Yule eh, e Idoia estuvieron por aquí, por Euskal Música para presentarnos este su nuevo larga duración y también se tocaron algún que otro tema en acústico que intentaremos rescatar en posteriores eh, programas nosotros que seguimos compartiendo contigo más música enseguida nos adentramos a la agenda de conciertos, enseguida nos adentramos a las noticias más destacadas de la semana y enseguida nos adentramos a pues sortear esas dos entradas para el concierto del Piku Rock, ese festival que se va a celebrar este sábado 2 de noviembre más concretamente en Idoia Y Rurzun, con Linton Town encima del escenario. Ahí es nada, entre otros grupos. Nosotros dos que nos vamos a tranquilizar un poquito y nos vamos a quedar con Doctor Deseo. Nos vamos a quedar, por supuesto, con Francis, que... Tienen un parón, han dado un parón hace poquito y esperemos que dentro de poco regresen con su décimo cuarto trabajo discográfico. Pero mientras tanto nos quedamos con ese décimo tercer álbum titulado Al Amanecer, Seguir Soñando, en el cual pues ha habido un montón de colaboraciones. Como por ejemplo Agus, Joe Perico Raez, John Piris, Leire Maturana, también ha estado María Martín, Jonasier Zubeldu, Maddy Basave y... Oyan Zubeldu, David Nanclares y hay que decir que el tema en euskera, Nola Esdusun Iñóis Ulertu, ha sido escrito por Marta Ortiz. Y hay muchas más colaboraciones en este décimo tercer trabajo de Doctor Deseo, formato C de libro en el cual te puedes encontrar un total de 10 temas 9 eh, de ellos en castellano y el tema que te comentaba anteriormente, Nola Esdusun Iñóis Ulertu en euskera Vamos a rescatar dos de, de los temas incluidos dentro de ese álbum el tema más concretamente es Sueño con niños y elefantes y al amanecer seguir soñando, tema que da título a este álbum de Doctor Deseo y después de escuchar estos dos temas ya nos metemos con la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana. La muerte es infatigable, la vida ocupa las calles Holal!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 tantos trenes saliendo de la estación sin billetes sentado en el andén sin billetes sentado en el andén la espiral de las preguntas sin respuestas Esta noche a pintar milagros, mojarnos en lluvia bárbara, que por las venas circulen los sueños. En la de fe, seguir soñando, a hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos, atrapar el instante donde todo va bien.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 De esta noche a pintar milagros mojarnos en lluvia de primavera que por las venas circulen los sueños Al ama de ver seguir soñando hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos atrapar el instante donde todo va bien. Eta noche a pintar mil milagros Mojarnos en lluvia de primavera Que por las venas circulan los sueños Al amanecer seguir soñando Hacer que el tiempo vibra en nuestros cuerpos Atrapar el instante donde todo va bien Sen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 Comenzamos el repaso a la agenda de conciertos, comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana en la sintonía de Berriozario y Ratia en el 100.8 de la FM en el programa Euskal Música. Ya sabes, cada jueves contigo entre las 6 y las 7 y media de la tarde compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Y también ya lo sabes que este tu programa lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar el sábado y el domingo a la misma hora, eso sí, en Redinfusión en diferidos. Comenzamos con las noticias más destacadas de la semana y lo hacemos con el festival anticomercial Shorgingawa. Entre el martes 19 y el sábado 23 de noviembre en Cizur se va a celebrar la décima edición del festival anticomercial Sorginkawa de la mano de la distribuidora Sorginkale Banaketak. Este ya veterano festival cumple una década y para ello presenta una Sorginkawa repleta de novedades y que amplía su habitual programación del sábado al resto de la semana con charlas, cantautores, debates y un montón de historias más. El viernes también habrá un maratón musical desde las 4 de la tarde con un total de nada menos que 11 grupos. El sábado habrá charlas, comedor, cantautor, charanga, feria de distri y conciertos por 6 euros más un CD de regalo. Estarán estricaya Strikaya, Totalikers, Escontra, Raperos de Maús, Banda Bachoki, Never Surrender, Afu y Dobsounder. Hay que comentar que podéis consultar toda la programación... ...así como lugares de venta de entradas anticipadas... ...y más información en la página web de Sorgincale Banaketak. Nos vamos con un cantautor, el cantautor navarro Javi Zurieta... ...se ha rodeado de una banda de lujo para grabar su primer disco... Junto al batería, Chover de Motobomba, el bajista Juan Luis Echeverría de Enemigos Íntimos y Andoni de Mochila 21 a la Guitarra han dado forma a un disco que bajo el título de Maldito Invierno recoge una colección de canciones que van desde el rock psicodélico al folk rock incluyendo rancheras, vals y canción de autor. Nos vamos con la agenda de conciertos Comenzamos con el sábado 2 de noviembre Donde tenemos varios conciertos Triquicio estará a las 10 de la noche en Mayavia En la Enrico Taberna Por su parte Corronchi a partir de las 10 de la noche Estará en Barcelona en el Festival Euskal Herria Sona En la Sala Cata Valerdi Valerdi estará a las 9 de la noche En Cantina Rock Telecumberri Y también el sábado 2 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, en la Sala Bomberenea de Tolosa, estarán Leyótican y Sarkor. Nos vamos hasta el viernes 8 de noviembre, donde a partir de las 10 y media de la noche, en la Plaza de Zollo, estará La Ketel. Y también el viernes 8 de noviembre a partir de las 11 de la noche en la plaza de Zamudio Estarán Mandoilek, Linton Town y Triquicio Y como no, el sábado 2 de noviembre tenemos el Piku Rock ¿Qué es lo que haces? ¿Espera tu tauta? En Zumba, enviado... Rock. Rock Hamlet Batibu Linton Town Devcon 2 Chimeleta Eta Carpan DJ Jotacho eta DJ Bull Autobusak, leitza, iruña eta sakanatik. Sarrerak oiko lekuetan, amabosteuro horretik eta 20 euro bertan. Informazio gehiago pikurrok.com webbunean. Horaitu, azaroaren bian irurtzungo korizio aldegua. Pesta bai, korroka ere bai! Como bien has podido escuchar en la cuña que nos han mandado los organizadores del Piku Rock, sábados de noviembre a partir de las 8 y media de la tarde en Irurzún, con entrada anticipada de 15 euros y taquilla de 20 euros, estarán Hamlet, Defcon 2, Gatibu, Linton Town, Chimeleta, DJ Bull y DJ Jotacho. Las entradas anticipadas, como te comentaba anteriormente, por 15 euros, las vas a poder encontrar en Iruña, en el Mesón de la Navarrería, en Altsazu, en Lurazpi, en Echarri Aranaz, en el Lecuona, en Leiza, en el Caz Taberna y en la Chantria, en el Aquelarrez. Y también como cada año tenemos autobuses con salida desde el Hotel Tres Reyes, el precio 5 euros y, el que, y la salida del autobús a las 8 de la tarde regresará a las 5 de la mañana, la salida a las 9 de la noche regresará a las 6 de la mañana y el autobús con salida a las 10 de la noche regresará a las 7 de la mañana. Y durante esta semana pues hemos hecho un sorteo a través de WhatsApp, a través del 689509518 Nos teníais que mandar tu nombre y apellidos y un teléfono de contacto para entrar en el sorteo. Y aquí os damos los ganadores, Miquel Díaz Martínez y Sayo Alarrazabal Álvarez. Miquel Díaz Martínez y Sayo Alarrazabal Álvarez son los ganadores de este sorteo. Las dos entradas, una para cada uno, eh, pues las tendréis. En las taquillas del Piku Rock en Irurzún Os tenéis que pasar con el DNI por las taquillas Para poder conseguir esas entradas Para Miquel Díaz Martínez Y Sayoa Larrazábal Álvarez Es que ricasco, gracias a todas las demás personas Por participar en este sorteo De entradas para el Piku Rock Dejamos atrás pues la agenda de conciertos Dejamos atrás las noticias más destacadas de la semana Y nos vamos con un directo Un clásico Escucha porque merece la pena Disfruta a través de Berriozario y Ratia En el 100.8 de la FM Y en egusquiplaza.net De un directo Euskal Música Te lo trae para que lo disfrutes Con los primeros compases de la canción, no hace falta ni presentarlos. Son ellos, son barricada, que nos dejan, que nos dicen adiós. Será el sábado 16 de noviembre, el viernes 22 de noviembre y el sábado 23 de noviembre con tres conciertos en el pabellón Anaitasuna de Iruña y con todo vendido. Hoy aquí en Euskal Música queremos recordarles... Con este álbum Rock and roll doble directo de 1990 Que además fue disco de oro para ellos Para los Barricada Y aquí no termina el recordar a esta banda Sino que el 21 de noviembre A partir de las 6 de la tarde Hora y media auténtica De Barricada con sus éxitos Todos sus éxitos Para que los disfrutes y para que los recuerdes Directo de barricada, rock and roll, doble directo, 1990. Ahí están los clásicos, contra la pared, en situación límite, tan fácil esta noche, o esto que escuchas, no hay tregua. Así que durante estos próximos minutos, les recordamos con este álbum en directo, hasta el final del programa, disfrutamos, saboreamos, escuchamos su buena música, barricada en directo. Música de barricada en directo Dentro de ese doble álbum En doble directo rock and roll Con el cual pues eh, Se lo llevaron, sí Fue disco de oro este disco En el año 1990 y estaban temas contra la pared Abrir y cerrar No hay tregua tentando la suerte A toda velocidad eh, Y por salir corriendo Y esto que escuchas Dentro del espejo Comentarte que seguiremos ...repasando a Barricada porque el día 21 de noviembre, jueves... ...vamos a hacer un programa especial durante la hora y media de programa... ...es decir, los 90 minutos dedicados a ellos, dedicados a Barricada... ...ya que se despiden el 22 y 23 de noviembre... ...con nueva fecha, 16 de noviembre, en el pabellón Ana y Tassuna de Iruña. Y nosotros que también nos vamos a ir despidiendo poco a poco... Pero no hasta siempre sino hasta el próximo jueves, será 7 de noviembre Si nos escuchas en directo será 9, 10, sábado 9, domingo 10 Si nos escuchas en redifusión en diferido a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde ¿Qué hemos escuchado hoy? Pues hemos escuchado a los Sutacar, a Black belts a Barry Charrac, a Gaures y a Doctor Deseo Os hemos dado la agenda de conciertos, las noticias más destacadas de la semana y hemos sorteado esas dos entradas para el Picu rock de este sábado en Iruzún. Atención porque hay autobuses que salen desde el Hotel Tres Reyes a las 8, 9 y 10 de la noche por 5 euros. Y estos últimos minutos hemos escuchado este directo, doble directo rock and roll de barricada disco de oro en 1990. Y nos vamos con otro de los temas incluidos en este doble directo. Nos vamos con el tema Dentro del Espejo, es lo que hemos escuchado. Y ahora nos quedamos con el tema Objetivo, a rendir. con los Barricada, nos vamos. Volvemos la próxima semana aquí en el 10.8 en Berriozario y Ratia, en Euskal Música. Hasta entonces, agur y a disfrutar de la música local.